4. La Radio de Elche. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 22 de diciembre. Está a punto de comenzar ese sorteo extraordinario de Navidad. El sonido de los niños y niñas de San Ildefonso nos van a acompañar. Ese sonido nos va a acompañar durante toda la mañana y marca, ya saben ustedes, que el inicio de las Navidades para muchos al llegar en la semana en la que los centros educativos y universidades cierran a partir de mañana sus aulas por vacaciones. Hoy todas las esperanzas e ilusiones están puestas en ese sorteo, el más esperado de todos y al venir en un año de pandemia, muchos esperan ser uno de esos agraciados con el gordo que reparte 400.000 euros al décimo, aunque el segundo y tercer premio no están nada mal, como tampoco los cuartos y quintos o incluso la pedrea. ...más de 3.000 millones de euros... ...se van a repartir este año en premios, en Elche... ...el gordo ha caído en dos ocasiones... ...la primera fue en el 99 y de forma íntegra... ...mientras que hace dos años se vendieron algunos décimos del gordo... ...pero lo que más se ha repetido y a lo que estamos acostumbrados... ...es a, a que toque alguno de los ocho quintos premios... ...dotados con 6000 mil euros al décimo... ...y es que los ilicitanos subimos la media nacional... ...en cuanto al gasto medio en este sorteo... ...este año se han puesto a la venta en Elche... ...en las 27 administraciones de lotería... ...series por, por valor de algo más de 15 millones de euros... ...y según nos señaló ayer... ...el responsable de loterías y apuestas del Estado... ...Santiago del Pozo... ...a última hora se han incrementado las ventas... ...muchos de ustedes pudieron comprobar... ...las colas que se formaron ayer en las administraciones... ...para comprar algún décimo de este sorteo extraordinario... ...que estamos y que vamos a escuchar en unos minutos... ...y que nos acerca un sonido distinto nos va a acercar, ese sonido será distinto al de años anteriores. La pandemia nos ha quitado al público que acudía a verlo en directo, al Teatro Real de Madrid, pero no ha podido quitarnos la celebración de este sorteo centenario que se remonta al siglo XIX. El 5 es la terminación que más veces ha salido en el Gordo de Navidad, seguida del 4 y del 6, las terminaciones más demandadas ...sigue siendo el 13 y el número que se ha agotado este año en todo el país... ...ha sido el que corresponde a la fecha del estado de alarma, el 13.320... ...en Elche siguen apostando por los dos números que salieron como gordo de Navidad... ...y que dejaron sobre todo el 65.379, una auténtica lluvia de millones en el 99... ...en el último año del pasado siglo y el último de la peseta... ...hoy todos nuestros periodistas... ...se encuentran ya preparados desde hace unos minutos... ...para cubrir este sorteo extraordinario... ...y poder acercarles la alegría que se puede desatar... ...en caso de que alguna de las 27 administraciones de loterías de Elche... ...haya repartido uno de los premios importantes de este sorteo... ...y que se esperan como agua de mayo... ...para paliar esta crisis provocada por el coronavirus... ...pero no solo estaremos atentos al sorteo en este programa... Por ser martes, en unos minutos, tendremos la tertulia política para hablar de los presupuestos municipales de 2021 que fueron aprobados ayer en el Pleno, el último del año. También en la recta final del programa vamos a hablar del trabajo de control que Ríos de Levante está llevando a cabo en el Parque Natural de Londo con el fin de combatir la carpa, una especie invasora que contribuye a, de a degradar el ecosistema acuático, afectando gravemente a la reproducción de muchas especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción. Son a grandes rasgos los contenidos de un programa que tendrá además de las voces de los niños de San Ido Alfonso otras voces para escuchar la música seleccionada y comenzamos con la voz de Manuel Carrasco, quien con esta bella composición nos felicita las Navidades de este año de pandemia. Vamos a escucharla. Go na vida Termina otro año Si el nuevo empieza ya. Llegó vida Sin discriminar al joven y al viejo, los bendice por igual. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo que traiga lo bueno, sin miedo, si Llegó Navidad Y es noche de amor El mundo nos une En un solo corazón Feliz Navidad Por igual a todos voor no het aanvullend, vijf voorzichtig, felizend, felizend, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, che traiga lo jeugd, bueno! sin miedo si En we hicimos todo. Termina otro año. Y el nuevo empieza ya. weer verder. Sin gaan Al joven y al viejo. Los bendice por igual. Feliz Navidad, feliz año nuevo, que traiga lo bueno, sin miedos si y el... Sin discrimina. Feliz, Feliz año nuevo. Sin miedo, Sin miedo. Sin miedo. Y en 101.4 Teleelch Radio Marca.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 ...y aún siguen preparando esos dos bombos con las bolas... ...con todos los números del sorteo extraordinario de Navidad... ...y con eh, todos los premios... ...dos bombos eh, que todavía no han comenzado a dar vueltas... ...y por tanto no ha comenzado todavía... Esos niños de San Ildefonso a cantar los números con los premios. Nosotros estamos atentos al sorteo extraordinario de Navidad. Este año, por ser el año de la pandemia, muchas ilusiones y esperanzas están puestas en los números y en los premios para poder paliar los graves efectos que nos ha dejado esta crisis del coronavirus. Nosotros vamos a continuar, antes de la tertulia política, con más música. Hemos comenzado con la felicitación de Manuel Carrasco y ahora nos vamos al pasado siglo para también acercarles la felicitación. Todo un clásico, la de Ella Fitzgerald, con The First Noel. The first Noel, the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so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 Tele Elch Radio Marca, cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta mil euros, diez mil quinientos cincuenta y tres mil euros, dieciocho mil setecientos cincuenta y siete mil Pues están estus, ustedes escuchando 400, ya el inicio 32, del sorteo de Extraordinario de Navidad y ya tenemos el primer 75, premio, en cuestión de segundos va a aparecer, mil euros, a aparecer 44, el 86.000... Vamos a 52, 400, ver, va a aparecer en unos segundos 12, en la pantalla uno de los euros, premios, los, 86, el más 900, madrugador 86, de este sorteo 60, Extraordinario. Aquí está. 86986 y seis mil euros. 86.986, 60.000 euros. Pues un quinto premio. Uno de los ocho quintos premios acaba de aparecer a las 9 y 19 minutos de la mañana. Justo cuando tenemos que comenzar nuestra tertulia política y lo hacemos con eh, nuestro portavoz, nuestra portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos que se encuentra... ...en los estudios de Telelch en Radio Marca... ...Eva Crisol, muy buenos días Eva... ...Hola, muy buenos días, a ver si tenemos suerte... ...en medio, en medio de todo este sorteo vamos a iniciar también... Eh, ...una tertulia política que se va a basar en millones de euros... ...porque ustedes debatieron y aprobaron los presupuestos de 2021... Y no solo vamos a contar con la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, sino también eh, con el representante de Compromís y socio de Gobierno, Felipe Sánchez. Buen día, buenos días, Hola, Felipe. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Supongo que también sigues de cerca el sorteo de Navidad, acaba de comenzar, y ya ha salido un quinto premio, el 86.986. ¿Juegas muchos décimos, Felipe? Pues... Eh uno la verdad es que yo no suelo jugar mucho a nada pero en Navidad por al final por costumbre entre amigos y, y familiares Vamos, Ajá. no sé si eran muchos, pero un poquito llevo. Pues Felipe, eh, vamos a, a comenzar esta tertulia política hablando de los presupuestos municipales. Eh, se aprobaron, bueno, eh, creo que ha vuelto a salir otro premio. Madre mía, no sé si nos dejará. Vamos a, de todas formas, hasta que no nos salga en pantalla y nos lo confirmen. Eh, nosotros vamos a hablar de esos presupuestos porque sí que me gustaría recoger del equipo de gobierno la valoración eh, con la aprobación de los eh, presupuestos de las cuentas municipales de 2021. Bueno, pues eh, ya sabéis que hemos vivido un año bastante problemático a, a nivel presupuestario, en el sentido de que hemos tenido que hacer modificaciones para la respuesta a la emergencia social y sanitaria que se ha creado con la pandemia. Y este presupuesto de 2021 eh, es un presupuesto en el que, bueno manteniendo esa protección social que hay que continuar manteniendo, eh, incrementando las partidas de, de bienestar social, incrementando la, las partidas que van a la reactivación económica, eh, bueno hemos, hemos continuamos manteniendo la inversión pública eh, para que mejoren los servicios públicos municipales para que mejoren los espacios públicos municipales y creemos que son unos presupuestos muy adecuados para este año 2021 que, que va a ser un año de transición entre el, el, este que acabamos ahora tan tan terrible y el de 2022 que ya será el año en el que totalmente tendremos normalizada eh, la situación eh, pues, eh, Eva Crisol, ¿cuál es la valoración que hace desde la oposición a la aprobación de los presupuestos municipales? Bueno, estos presupuestos eran unos presupuestos que teníamos claro que iban a salir porque gozaban de una mayoría bastante holgada por parte del equipo de gobierno, ¿no? El equipo de gobierno los anunciaba como unos presupuestos sociales, unos presupuestos inversores, pero efectivamente sí que vemos que es cierto que hay muchas partidas sociales, pero dejan... A, ...dejan de lado a las pedanías sobre todo, los presupuestos participativos se tachan de este presupuesto... ...es decir, es un presupuesto que queda a medias, un presupuesto elaborado por el equipo de gobierno... ...si bien es cierto que sí que nosotros nos hemos reunido con, con, con el equipo de gobierno... ...con el Partido Socialista y con Compromís a la hora de realizar nuestras propuestas, pues finalmente pese haber incluido alguna de las que desde Ciudadanos planteábamos, pues eh, el voto nuestro, como ya saben ustedes, fue en contra, porque consideramos pues, que se dejaban precisamente de lado esas partidas que creíamos que eran necesarias, por ejemplo, como las de las pedanías, eh, también se, se han eliminado de un hachazo eh, los presupuestos participativos, entonces consideramos que, bueno, pues que no podíamos dar ese apoyo al presupuesto. Felipe. Uh -huh. No, no, le digo por, si ha escuchado la, la valoración sí, de sí, Ciudadanos, sí. si hay algún reproche que hacer. Bueno, no tenemos que reprochar, cada uno tiene su postura política. Eh, es una lástima que no, sea, que no hayan eh, dado el paso de, ya no digo de apoyarlos, pero por lo menos de no estar en contra de unos presupuestos que la verdad es que son, eh, a pesar de lo que se pueda mantener, porque evidentemente eh, se le puede dar muchísimas explicaciones, son los presupuestos... Que, que, vamos, que aumentan, que mantienen la inversión pública, como ha dicho, es mejorar los espacios públicos, que el plan de pedanías se sigue realizando, se siguen relatando los proyectos de, de efectos sociales en, la, en, en pedanías, se está uh, continuando con el plan de faltado en pedanías, se continuará realizando eh, mejoras en los barrios eh, y luego en protección social ...incrementamos muchísimo... ...que es un algo que nos importa mucho a las personas... Eh, ...es un presupuesto que garantiza... ...que en nuestro municipio... Eh, ...bueno, pues por parte del Ayuntamiento... Eh, ...que nadie vaya a quedarse atrás... Que, que, ...que demos una respuesta... ...a cada una de las personas... ...que en estos momentos puedan tener un problema... ...pues porque eh, su situación... Eh, ...cambia y, y llegan a la vulnerabilidad... ...mantenemos también... Eh, ...ese esfuerzo... ...de apoyar a nuestro tejido empresarial... ...para que se mantenga la actividad económica... ...para que se mantenga el empleo... ...con las exenciones... Eh, por, ...por ejemplo de las tasas... A, ...a la ocupación de vía pública... Las, ...las terrazas y mercadillos... ...que se está valorando en un millón de euros... ...hemos congelado todos los tributos... y ...impuestos municipales... Eh, ...este año... ...aumentamos la partida... Eh, eh, de, que, ...que... ...nada a, a, ...a comercio por ejemplo... No, en eh, un 64%, que es uno de los sectores que también está viéndose eh, muy afectado por, por esta pandemia. Entonces, eh, creo que son unos presupuestos eh, coherentes a, a la situación que, que, que nos viene dada. Y también quiero recalcar que esperamos que cuando el gobierno del Estado eh, comience a aprobar el destino de los fondos europeos, también. Bueno, pues eh, que eso también vaya a repercutir eh, beneficiosamente para a los visitantes y con con la parte que nos pueda corresponder para incrementar también eh, todas las instalaciones de protección social y de reactivación económica. Eva, ¿hubo propuestas por parte de su grupo a los presupuestos? Sí, sí, sí. Desde Ciudadanos, por supuesto, nos sentamos con el, con el equipo de gobierno y, además, ayer se explicó, por parte de, tanto por parte del gobierno como por nuestra parte, que es cierto que antes de, de la Comisión Económico-Financiera, antes de, de, que se, de que tuviéramos en nuestro poder esos presupuestos, nosotros hicimos unas propuestas porque considero que, que, bueno, que ahí está el ejercicio de esa política que pretende siempre aportar, ¿no?, no... no rechazar todo desde un principio sino que pretendemos aportar. Sí que es cierto que se ha aprobado una partida de 150.000 euros para unos bonos COVID unos bonos COVID que precisamente un mes antes nos habían rechazado porque por parte de, de Compromís en, en ese caso se nos decía que no había posibilidad de, de incluirlos en los presupuestos pero que sin embargo se han incluido y desde Ciudadanos estamos muy agradecidos en que se incluyera esa partida. También, eh, también es verdad que se aumentó un convenio con el Museo de Pusol en 5.000 euros pero bueno nosotros dijimos desde un principio que teníamos que valorarlo, que el hecho de que se incluyera esa partida, esas dos partidas, por ejemplo, no significaba que, va, que fuésemos a dar esa abstención o ese voto, o ese voto a favor. Eh, agradecimos, además, eh, que se incluyeran, pero, bueno, habían otras, otros aspectos, otras partidas que teníamos que ver y que teníamos que valorar y, finalmente, pues, bueno, no salió el presupuesto. Sí que es cierto que no entiendo por qué, después de, de insistir eh, por parte del portavoz del Partido Socialista que estaban que ellos habían admitido las propuestas de los partidos que se las habían trasladado sin tener en cuenta el voto positivo o negativo o la abstención, sin embargo luego eh, parece ser que eso no le sentó muy bien, el voto de Ciudadanos no le sentó muy bien al señor Héctor Díez cuando dijo que le habíamos hecho perder el tiempo. Eh, fue, aquello fue una contrariedad, porque si primero nos dice que ellos admiten todo independientemente de nuestro voto y luego dicen que les hemos hecho perder el tiempo eh, con estudiar, al estudiar nuestras propuestas, pues a lo mejor es que ellos simplemente han incluido esa propuesta por ganarse ese voto, no lo sé. Espero que no haya sido por eso, y haya sido por el bien de los ilicitanos. Nosotros las estudiamos, al final valoramos que nuestro voto iba a ser en contra y así lo hicimos saber al equipo de gobierno. De todos modos, como he dicho antes, agradezco que se haya incluido esa partida, porque bueno, es una partida importante, creo que ayudará... Eh, en, en la medida en que se pueda, porque tampoco es una partida muy elevada, pero bueno, en la medida en que se pueda, pues que se apliquen esos bonos, que se den esas, esas ayudas, esas bonificaciones a, a cada persona que vaya a comprar a un comercio, esos comercios que se, que se acerquen y que se ascriban a este proyecto. Y bueno, y espero también trabajar con, con, con Felipe en, en la elaboración de... Pues de este proyecto de los bonos COVID, porque ahora está la partida, pero luego hay que trabajarla para ver cómo se desarrolla. Pues podemos hablar de detalles, Felipe, de los detalles que se recogen en ese documento aprobado por ustedes para 2021. ¿Qué ayudas hay directas al comercio y a la hostelería, uno de los sectores más castigados por la pandemia? Bueno, decidimos pues 2 millones de euros en ayudas, lo hemos llamado ayudas COVID. También implementamos la partida eh, de, eh, de las ayudas a los emprendedores. En este caso de los 2 millones de euros de ayudas COVID, eh, eh, que son pues, ayudas directas, que habrán que concretar cómo se, se realizan, eh, bueno, pues ahí 150.000 euros van a ser bonos eh, que empiezan que a aplicar a rechazar el consumo en los comercios. Así que digo, decirle, hacer un pequeño corchete y decirle a, a mi compañera Eva. Bueno, que si no se aprobaron, eh, no fue que tuvieron contra ellos en, cuando presentó presenté la moción, es que su moción era para hacerlo en 2020, y en 2020 lo que dijimos es que no daba tiempo a hacer una modificación presupuestaria para incluir ese tipo de, de ayudas, era, era inviable eh, administrativamente. Y como, y como ya sabéis perfectamente, dije que en 2021 que realizaríamos no algún tipo de iniciativa en ese sentido. Eh, bueno, eh, eso es lo que, que concierne a las. A, al, al, al, desa al desarrollo de esa partida de 2.250.000 que van destinados a los bonos de, de, de, de comercio, tenemos que ver cómo se concreta, habrá que hablarlo con, yo creo que, que en vista de la experiencia del año pasado, que tuvimos eh, dos convocatorias de, de ayudas distintas, en vista de esa experiencia, veremos exactamente, eh, yo creo que habrá que hablar primero con, con los sectores a afectados, el, de qué manera van a, a resultar más idóneas eh, y desarrollarlas en unas bases que, que, que puedan dar respuesta a, a, a las urgencias más inmediatas de los sectores más afectados económicamente. O sea, si en esa cantidad, ahora, posteriormente, eh, a inicios de año, tendremos que concretar cómo se distribuyen eh, esas ayudas. Eh, quiero recalcar que este año la experiencia. Nos ha, nos, ha, nos ha dado una, una serie de, pues, de problemas que pueden tener a la hora de, de, de, de gestionar las ayudas, tanto nosotros, por la capacidad eh, de trabajo que, que generan, que, y hay que intentar agilizarlo al máximo posible, y también eh, que puedan ser, en un momento dado, compatibles pues, con otro tipo de ayudas eh, que puedan surgir eh, como funcionan las de la Consejería, del Estado o de la Diputación. ¿no? Eh, Eva, eh, antes de responder a Felipe Sánchez, solamente vamos a informar, porque justo cuando hemos comenzado esta tertulia, ha salido el primer quinto premio de los ocho que hay, el 86.986, y más o menos ya tenemos eh, visto, está muy repartido, pero ha tocado cerquita de aquí, en Orihuela y en el Centro Comercial de Torrevieja, en fin, ya tenemos un quinto cerquita de elche, Vamos a mirar ahora ese segundo quinto premio que también ha salido, el 37.023, vamos a ver si también está igual de repartido que el primero, que el 86.986 son dos quintos premios, ...agraciados con cinco, seis mil euros por décimo... ...y ahora ya, sí, puedes contestar... Esas, ...esos dos millones de euros que Felipe Sánchez ha detallado... ...son suficientes para esos sectores de la hostelería... ...era lo que pedía el comercio y la hostelería... Bueno, precisamente la hostelería hace, hace unos días se quejaba de, de que esas medidas, esos presupuestos que para la, la elaboración de los mismos no se había contado con ellos. Entonces, bueno, eh, el dinero que, que se invierta, si son dos millones, pues mejor que cero, ¿no? Pero quizás eh, la, queja que de, la queja que han presentado ha sido que precisamente pues no se ha contado con ellos a la hora de, de elaborar esos, esas partidas. Y bueno, respecto a lo de los bonos COVID, es verdad que eran de 2019, pero podían haber... Eh, 2020, perdón, pero podían haber planteado también haber tenido esa predisposición, ¿no? haber dicho que, que, bueno, que, lo, que se aprobaba la moción y que se estudiaría si se podían elaborar para este año. ¿no? De todos modos, espero que, que, bueno, pues que esos 150.000 euros que se pueden ampliar, que ya hablamos que se podían ampliar en su caso en un momento dado, pues que sirvan por lo menos para, es, para ayudar tanto a los comerciantes como a los consumidores, porque no olvidemos que son bonos que al final lo que hacen es que eh, la mitad la sufraga, el, la mitad la asume el ayuntamiento y la otra mitad la asume el comercio y entonces es un como una especie de descuento, ¿no? un bono que se les aplica a los consumidores, de lo que se trata aquí es de propiciar pues que aumente el consumo el desarrollo comercial que la ciudad avance que, pues, que tengamos una visión mucho más positiva de nuestro municipio, ya lo decíamos ayer, pues que el chiste más limpio que esas partidas que van destinadas al mantenimiento de vía pública, mantenimiento de arbolado, de palmeras, etcétera se ejecuten de manera real y podamos tener ese, esa imagen que todo el mundo desea de nuestra ciudad porque además es cierto que que es una queja muy reiterada de, de los ilicitanos, ya sabemos que tenemos pendiente una contrata de, de limpieza y que eso lo va a cambiar todo, pero mientras tanto tenemos que poner de nuestra parte para, para evitar esa mala imagen que tenemos de Elche uh -huh. y luego nuestras pedanías, ya lo he dicho antes, en las pedanías también hay un recorte bastante importante, ya sé que ustedes dicen que no, que se sigue trabajando por las pedanías, que el trabajo que el trabajo está ahí que van a seguir aportando, pero esa no es la imagen ni la visión que tienen eh, los vecinos de las pedanías cuando hablan con nosotros y cuando se dirigen con nosotros a trasladarnos sus problemas, sino todo lo contrario. Ellos lo que nos dicen es que se, se encuentran desamparados, se encuentran eh, como si fueran ciudadanos de segunda, en vez de ilicitanos como, el resto, como los que viven en el centro del núcleo, urba, en, del núcleo urbano, por ejemplo. Entonces, pues bueno, eh, lo que nosotros pedimos es que también se les atienda. Y luego también, otra queja que planteábamos nosotros, es el gran recorte que se ha hecho en presupuestos participativos. Cuando la otra legislatura, además, usted, Felipe, lo sabe, cuando la otra legislatura se empezó a trabajar y se trabajó muy bien. Y Ciudadanos apoyó muchísimo este proyecto porque creemos que es muy importante la, la participación de, de la ciudadanía en la, vida, en la vida política, ¿no? Y que con esos presupuestos participativos, pues cada uno aportaba su granito de arena pidiendo para su barrio, para su zona... Eh, pues Pues determinadas cosas que a lo mejor en el día a día de las concejalías no se podían eh, tramitar y ya hemos visto que el recorte ha sido eh, descomunal porque ha sido mm, una inversión mínima en presupuestos participativos. Parece ser que ahora ya la participación de Dana nos importa bien poco. Hay, hay justificación para ello, Felipe, eh, que ese recorte en presupuestos participativos porque no solo se queja a Ciudadanos, también lo hace la Federación de Asociaciones de Vecinos. Bueno, es una eh, medida que se ha tomado porque al final los presupuestos participativos, como bien dices, eh, han funcionado muy bien en la pasada legislatura, todos los mejoradores han funcionado bien, han supuesto eh, bastantes mejoras en muchísimos eh, lugares de, de todo el municipio. Eh, y además, se siguen realizando presupuestos participativos, eh, aunque parezca mentira, eh, como la contestación va un poco más lenta eh, de lo que de lo divide y más con estas circunstancias. Eh, actualmente se están haciendo eh, eh, acciones que son de presupuesto participativo ya metido, me viene a la mente un, un semáforo que se está colocando en la avenida de Alicante eh, eh, que es de presupuesto participativo eh, más de muchos eh, parques que se han eh, agarrado en el último año también son de presupuesto participativos es decir, que la dinámica del presupuesto participativo de realizar sus actuaciones se, se continúa realizando así que es verdad Como, como, es un proceso que requiere de la participación eh, ciudadana y en estos momentos eh, las circunstancias pues, no, no, no permiten garantizar un proceso, un proceso participativo eh, tal y como eh, se debería plantear. Tenemos que mantener eh, esas restricciones sobre eh, reuniones, sobre contactos y eso conlleva la dificultad de realizar un proceso de este tipo. También es verdad que el equipo que actualmente eh, va a gestionar eh, el presupuesto participativo que, que lo realiza otra compañera, eh, quiere eh, introducir cambios en, en estos procesos sí, y la coincidencia con la pandemia ha impedido que pudieran ponerse a, a realizarlo. Por ello, ahora lo que quieren realizar a lo largo de 2021 es un proceso de eh, actualización de... de de todo lo que eh, supondría eh, realizar eh, el presupuesto participativo con, unos, con nuevos objetivos y con nuevas dinámicas, y eh, es legítimo que quieran eh, introducir mejoras. Y, y, claro, entre que no se pueden realizar eh, las reuniones que vayan de realizarse para que los ciudadanos puedan definir y que se si quieren introducir mejoras, se ha preferido eh, no realizar el proceso este año y destinar esas cantidades a cuestiones que son más urgentes y prioritarias realmente. Y es verdad también eh, que somos un ayuntamiento que realiza una escucha activa permanente y pues, la, la ciudadanía podrá comprobar perfectamente viendo como gran parte de, de la actividad que, que se realiza eh, en inversiones y en mejoras eh, eh, son cuestiones que vienen dadas ya por la ciudadanía. Entonces eh, quiero decir que, que hay una relación entre lo que hacemos y lo que la ciudadanía demanda, independientemente de que no se puedan realizar los presupuestos participativos este año. Eh, otro de los aspectos que también ha destacado eh, Compromís ha sido el, la capacidad inversora de los presupuestos del próximo año y, sobre todo, por, eh, porque se va a poder continuar con los proyectos EDUSI. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, eh, pues confían en la capacidad de este equipo de gobierno ¿no? de que los EDUSI puedan transformar y modernizar esta ciudad. Bueno, al final eh, prácticamente el presupuesto eh, gira en torno a los EDUSI las grandes inversiones que se plantean en este proyecto giran en torno a los EDUSI. Entonces, como hay que ejecutarlos, sí que es verdad que ya no había que tener, terminarlos a final de este año, como ya no había que hacer los proyectos y había tenerlo, que tenerlos ejecutados a final de este año, bueno, pues los han ampliado. Pero bueno, eh, lo que estamos viendo es que los grandes proyectos de infraestructuras y de inversiones ahí están. O sea, no, no hemos visto grandes avances. Sí que es cierto pues, que tenemos un carril bici alrededor de todo Elche, Eso es cierto, eh, que se están haciendo las plataformas únicas, que también es cierto, pero bueno, eh, poco más. ¿Qué más inversiones tenemos? Eh, se está trabajando al final en todos aquellos proyectos que se iniciaron también el año anterior y que había que terminarlos, que estaba el proyecto elaborado y que había, y que, había que empezar a ejecutarlos sí que hay muchos proyectos pero por ejemplo hay partidas presupuestarias para, arreglo de instalaciones, para mantenimiento y arreglo de, de instalaciones deportivas una de las principales eh, exigencias que teníamos nosotros era que se arreglara el, el polideportivo de los palmerales y pese a que nos dicen que ese dinero va a ir eh, ...parte de esos 680.000 euros que hay en una partida de los presupuestos... ...van a ir destinados a, a mantenimiento de instalaciones deportivas... ...ahí no figura nada de, de que vaya a ir el Polideportivo de los Palmerales... ...de hecho es que dentro de las instalaciones deportivas... ...que constan en la página web del Ayuntamiento... ...no está, no está recogido como tal... ...o sea que tenemos 14 instalaciones deportivas... ...más aparte el Polideportivo de los Palmerales... ...que también es de Elche... ...y eso lo pedimos ya en una moción y no se ha incluido todavía... Eh, ...yo entiendo que al final trabajar tendrán que trabajar... ...y desarrollar proyectos tendrán que desarrollar proyectos... ...no van a estar cuatro años sin hacer nada... Eh, ...pero el avance de los mismos deja mucho que desear... ...y además eso es lo que, lo que nos transmite la gente... ...por ejemplo, ahora hemos peatonalizado la corredora... ...hemos peatonalizado la plaza de Vice. ...y qué tenemos en el mercado central... ...pues no tenemos ni un euro para en los presupuestos de 2021... ...para ver lo que se va a hacer con el mercado central... ...simplemente tenemos un concurso de ideas... Eh, y poco más. Se ha rescindido el contrato, pero no hay ningún proyecto, ni, ni un plan B, ni nada que, que nos diga cuál va a ser el futuro de este proyecto, por ejemplo. Entonces, pues eh, yo creo que también las cosas que tenemos estancadas también tendríamos que sacarlas adelante. Pues es importante preguntar al socio de gobierno por qué no se ha presupuestado la actuación en el mercado central. ¿Esperan ustedes eh, tener un año más la situación como hasta ahora? Eh. No, no, no podemos tener un año más de ahora pero quiero recalcar que, que en inversiones eh, aumentamos eh, un 24% la, la, las inversiones, la, la inversiones. Y evidentemente, eh, casi todas las inversiones, en este caso, el número más grande, eh, es todo el UCI. Es evidente porque el, el UCI tiene un recorrido y ese recorrido no se queda que concluye en este año eh, la gran eh, mayoría de las inversiones EDUCI, los proyectos se han estado redactando, se han estado concretando también eh, la aprobación de esos proyectos, porque no, no podemos sus proyectos dedicar de una aprobación por parte de, de, del Ministerio y, y ahora es cuando lo vamos a, a concretar en su, en su gran parte. Eh, hay que recordar que son una inversión de 30 millones de la que 15 millones son de, de financiación municipal. Es decir, Que no deja de ser inversión municipal, le ponemos la etiqueta EDUCI porque, porque tienen esa, esa ayuda del 50%, pero no deja de ser una inversión municipal que viene a mejorar eh, nuestra, nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestras ciudadanías. En la cuestión del mercado central, eh, nosotros queremos darle eh, una solución a, y estamos ya en el camino de ello, estamos en el camino de la rescisión del contrato, eh, abriremos el concurso de ideas y eso nos dará a la relación de un proyecto. Eh, para que posteriormente podamos ejecutarlo el, el, el, y eso no necesita en estos momentos de, de una partida eh, específica porque al final los proyectos eh, necesitan de menos, eh, men, menos financiación, son cantidades mucho más inferiores que no requieren que tengamos que tener ahí una partida inmensa eh, aunque hablemos ¿no? de mercado central se le va la solución O sea, como ya se ha dicho, eh, hemos puesto en marcha eh, el Plan Centro con las eh, primeras medidas, como se ha la patronización de la corredora, la, la patronización de, de la Plaza de Bais. Ahora también con la mejora del acceso eh, por la, de nuestra Señora de Cabeza, que se va a convertir en un nuevo recorrido eh, turístico paisajístico dentro de nuestra ciudad. Y ampliaremos el, al resto de medidas del, del Plan Centro para que vaya eh, eh, creándose esa mejora eh, en nuestro casco urbano, que va en la línea del de modelo de ciudad que, que queremos, un modelo de ciudad que sea más amable, que sea más eh, sostenible, que favorezca más la, la actividad comercial, y en ello estamos, ¿no? Eva. Bueno, nuestra señora de la cabeza, Felipe, que recordemos que todavía está pendiente de acabar la actuación, o sea que por ahora todavía no lo hemos conseguido. Y luego tenemos un presupuesto, me está diciendo que no, no se puede incluir una partida de elaboración de proyectos, pero en el presupuesto hay muchas partidas para redacciones de proyectos. No lo olvidemos, claro, claro. Sí, la, que al final sí, son sí, redacciones de proyectos como... que se ejecutarán en tiempos venideros. A ver, eh, te, puedo, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo firmé aquí una partida de de, de proyectos de eficiencia energética de DUSI y se, y, se, y se pondrá en marcha este año. Pero vamos, que no, no tiene eh, mayor eh, relevancia. Los proyectos también se tienen que redactar. Eh, parece que, que todo que, eh, eh, esta cuestión es como que se pueden poner de la, de la noche al día y requieren su trabajo, requieren su planificación y... Eh, Y lo importante es que en la dinámica que llevan, en la marcha que llevan, eh, sobre todo administrativa, en el caso de Sudusi, que de, todo, de cada paso, no nos quedan destacados. Entonces, cuando los proyectos una vez que, que se ha presentado el, la propuesta de proyecto viene aprobada por el Ministerio, pues que se realice, entonces ya entramos en la, en la creación del proyecto y a partir de ahí se hace es su revisión. Pero vamos, que, que que que el esfuerzo inversor que vamos a realizar toda la ciudadanía, con este presupuesto municipal es, eh, aumenta respecto al, de, al del año anterior y va a ser muy beneficioso para, para todo el, el pueblo ilicitano. También quiero recalcar eh, que aumentamos, lo que aumentamos es ayuda eh, en la, contra la vulnerabilidad social. Eh, hemos aumentado también las ayudas con, con Cruz Roja, con Cáritas, Coge... Eh, Con todas las entidades sociales que trabajan uh, uh, con, las, con las personas que todavía están pasando y, si todo caso, también tienen su, su relevancia. Las inversiones ayudan, pero también tenemos que continuar. Somos un ayuntamiento que se preocupa por las personas y a ahí, ello ahí también dedicamos bastante eh, cantidad de presupuesto para garantizar que, uh, que, a la, que, las, que a las personas que tenemos aquí. Eh, no caemos, eh, no, no, se nos puedan, no se nos puedan cortar eh, los suministros energéticos o que no tengamos eh, ayudas para, para comer. Al final, creo que, que debemos de centrarnos bien en que la, las grandes inversiones son más llamativas y en ellas estamos también, pero también hay que ir a, a lo pequeño, a lo que resuelve los problemas del día a día de muchísimas personas. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Uh -huh. Eva, sí, volviendo al tema de los proyectos antes de entrar en, en materia sí. de bienestar social, de ayudas sociales, yo cuando le he hablado de proyectos es que lo que me refiero es que todos los presupuestos siempre lo que hacen es redactar proyectos y más proyectos y al final, la mayoría de las veces ni los ejecutan. Ahí están, ahí los tenemos. Proyectos de inversiones que se quedan en el aire porque no llegan nunca a verse... A ver la luz. Y respecto a, la, a las ayudas sociales, por supuesto que desde Ciudadanos nunca nos van a encontrar en contra. Saben que además, es algo que repito de manera reiterada siempre, eh, que nosotros los políticos, da igual del color que seamos, del partido que seamos, estamos aquí para ayudar a los ciudadanos para solventar los pequeños problemas que tienen las familias de nuestro municipio que al final son las que, son las que tienen que salir adelante y por las que nos tenemos que preocupar. Ya lo dije ayer y lo he dicho muchísimas veces. El político local, el concejal, ya no hablo de, de los políticos a gran nivel, los concejales estamos aquí eh, pues para trabajar por nuestra ciudad. Somos la administración más cercana y nuestra mayor preocupación tiene que ser el bienestar de nuestros vecinos. Ya sea porque les falta en su acera eh, un una baldosa o porque necesitan eh, pues no sé una papelera en su barrio como para también intentar ayudar a esas familias que lo pasan mal que no tienen dinero para llegar a fin de mes con esos bolos, con esos eh, bonos de alimentos con esas ayudas que se les dan eh, desde Bienestar Social y que desde siempre He dicho que además que es una concejalía, es un área que está haciendo un trabajo eh, eh, magnífico y ejemplarizante y que por supuesto ya le he dado en más de una ocasión la enhorabuena a nuestro concejal, a Mariano Valera, porque creo que el trabajo que ha hecho durante toda la pandemia ha sido... Eh, magnífico, con lo cual eh, ahí no nos van a encontrar porque creo que ya lo hemos demostrado y además lo, demostramos ante, lo hemos da, demostrado con los anteriores presupuestos, cada modificación presupuestaria que ha tenido que ver con ayudas sociales, eh, siempre hemos estado a su lado, o sea que eso no, no es un punto de, de, de, uh -huh. de enfrentamiento entre Ciudadanos y el grupo de gobierno, para nada. Eh, eh, quedan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y a mí me gustaría que mm, prioricemos, porque los presupuestos son los que son Se aprobaron, sí. eh, sin el apoyo de la oposición, y ustedes es la hoja de ruta del equipo de gobierno. En el, en el, en el apartado, en el capítulo de inversiones, eh, Felipe, ¿han priorizado ustedes las inversiones para 2021? Vale, en el capítulo de inversiones tenemos eh, eh, una, como hemos dicho, los, los productos Educi, que son también, eh, que son también parte de nuestro eh, objetivo, eh, como Gobierno, se priorizan, sobre todo, van a ir muy enfocados a, a la mejora de la eficiencia energética, a la mejora de la sostenibilidad, con esa nueva movilidad que queremos eh, impulsar. Eh, también tenemos eh, que, el proyecto de edificar, continuamos eh, trabajando para actualizar toda la red de, de escuelas eh, públicas de nuestro municipio, al final se trata de que en las inversiones lo que priorizamos a esas personas. Eh, seguimos en la, en la, misma dinámica. Nosotros lo que queremos es mejorar la vida de, de cada uno de los ciudadanos y gitanas. Para ello, estamos dando solución a problemas que venían eh, dados ya desde hace eh, pues ya eh, más de una década. Y tenemos que transformar también eh, además eh, el municipio. Estamos dando el salto hacia ese eh, municipio que, de, eh, que esté preparado para el siglo XXI, que pueda servir de eh, continuar siendo ese impulsor de la actividad económica, eh, ese lugar en el que todos nos sentimos acogidos, y que, que es una ciudad y en la que eh, la vida eh, es bastante agradable de vivir, tenemos una, eh, buenos espacios urbanos, tenemos buenos espacios eh, también rurales, y eh, vamos en esa línea, en, vale. la, en la de continuar mejorando, en la de continuar eh, eh, ampliando eh, también los servicios públicos y, bueno, en el caso de las inversiones, este año eh, queremos dar el impulso definitivo a, a esa transformación que nos venía dada con los proyectos EDUCI. Eh, vamos a ver también muchas nuevas también, transformaciones de, de urbanas, como por ejemplo en el barrio de Carrús, que muchas de las inversiones que ven ahí eh, destinadas a transformación urbana eh, se encaminan al barrio de Carrús, y con ello lo que queremos también es eh, generar eh, nuevas oportunidades para todos los ciudadanos y temas. Eh, Eva, ¿creen ustedes que las prioridades coinciden con las, eh, de, con las suyas? Buenas las que necesita la ciudad? Al final, eh, sus prioridades las ejecutan eh, pasando el rodillo y sin hacer caso al resto de grupos de la oposición. Desde Ciudadanos, creemos que el presupuesto municipal debe profundizar en esas políticas de reducción y de moderación fiscal que vayan dirigidas a las familias, empresarios, eh, trabajadores, etcétera. Todos aquellos sectores que se han visto agravados con los efectos de, de la crisis. ¿no? Yo creo que hay que lanzar un mensaje a los ilicitanos de que Elche es un municipio estable y seguro para invertir, ¿no? Y que para ello hay que realizar políticas que estén encaminadas a la diversificación del modelo productivo. Por supuesto que hay que cambiar Elche y que necesitamos un Elche más sostenible. No, pero creo que un Elche sostenible en el que podamos coexistir personas, eh, vehículos, ciclistas. Eh, yo estoy harta de oír a Esther Diez que quiere verme montando en bicicleta. Yo monto en bicicleta, pero a mí no me puedo obligar que me vaya a trabajar todos los días en bicicleta porque ella ha decidido que la mayoría de los ilicitanos tenemos que ir en bici. Yo a lo mejor decido ir paseando y viendo las palmeras que hay alrededor. Entonces, eh, bueno, podemos desear un Elche más sostenible, pero sin imponer. Debemos mantener también e incrementar como... ...como se pretende las políticas sociales... ...partiendo siempre de la moderación fiscal... ...y máxime teniendo en cuenta... ...que nuestras cuentas están saneadas... ¿no? Hay, que ...hay que garantizar las ayudas... ...a los colectivos más damnificados... ...con esta crisis... ...se ha hecho pero creo que todavía podemos hacer más... ...entonces eh, tenemos que centrarnos en aquellos... ...a los que hemos ayudado... ...y a los que están pendientes de que les ayudemos... ...porque hay muchos colectivos que también piden ayuda... ...y que por ser colectivos más pequeños... ...todavía no han recibido esa atención... ...por parte del equipo de gobierno... Y hay que apostar, por supuesto, por el sector turístico, el desarrollo del campo de Elche, de nuestras pedanías, que precisamente hemos visto en, en estos presupuestos pues que están un poquito abandonadas. Cuando Felipe ha enumerado las prioridades, ha citado el barrio de Carrús. Es una vieja reivindicación. ¿Qué rehabilitación es la que ustedes han presupuestado en 2021 para Carrús? ¿Qué actuación es la que se contempla? bueno tenemos la actuación de eh, la, en el donlegario de Marcos ayer es una actuación que lo que va a realizar es eh, una mejora urbanística que va a, a llegar desde, eh, desde el inicio en la Avenida Mabelda, hasta a través de todo el barrio de Carros hasta llegar a, a la Rambla porque esa calle llega a la final es una actuación que que tendrá un impacto eh, bastante grande eh, urbanístico y que creemos que va a suponer una mejora, como ya hemos visto con la, con la corredora o con la plaza de Báiz, que vamos a tratar de, de generar nuevos espacios que cambien las dinámicas sociales y, y económicas, favoreciendo eh, una mayor actividad eh, eh, económica, favoreciendo el comercio y también favoreciendo también una mayor eh, generación de, de, de oportunidades para la vida social de la ciudadanía. O, o sea, que está, me está diciendo que el modelo de peatonalización de la corredora se va a trasladar también a ese eje comercial que es Olegario Domarco Seller con, aven, el, con Avenida de Norte. Ahí lo que vamos a hacer es una, una plataforma única. En principio lo que se ha pensado es una plataforma única. No es una plataforma eh, eh, no pura y dura, es una eh, plataforma única sería en este caso. Eva. Bueno, pues una reclamación histórica que hay de aquella zona, pero nos olvidamos, por ejemplo, de la Avenida de la Libertad. La Avenida de la Libertad, que es una actuación que se lleva planteando desde hace muchísimo tiempo, además también reclamada por los vecinos porque es una vía que está totalmente abandonada y que si se realizara algún tipo de actuación en el centro de la, de la vía, en, el, en la pasarela, en el boulevard central, eh, con actividades y con revitalización, pues estableciendo casetas o, o bueno, realizando las actuaciones que... que que tras su estudio se consideraran oportunas también se daría vida a una zona que se encuentra totalmente abandonada esa es otra reclamación que además se ha hecho en reiteradas ocasiones y que creo que todos los partidos políticos que estamos en el ayuntamiento la hemos planteado en nuestros programas electorales y ahí está este presupuesto eh, cero euros de inversión en la avenida de la libertad otra zona que se siente abandonada Felipe la, la, la nosotros tenemos esta además dentro de, del pacto de gobierno que es de, de actuar en la Avenida de Libertad. Creo que, que ahí también tenemos que hacer un... Que hacer ustedes, yo creo que tenemos que hacer una gran reflexión. Porque yo... Eh, primero, a, a la hora de realizar actividades eh, nos encontramos con el problema de que es una vía con, con, con, con tráfico denso en, en su entorno. Lo cual, eh, a la hora de realizar cualquier tipo de actividad en su interior, eh, va un poco en contra de la seguridad, porque supone que es paso de, de personas. Eh, yo, eh, particularmente, Creo que tenemos que hacer una gran reflexión sobre la avenida de libertad, sobre cómo eh, poder darle un mayor aprovechamiento, pero también de cómo puede... Fa la avenida de libertad tiene que, que convertirse en un mayor nexo entre, entre las zonas norte eh, y sur de, de la ciudad. Tienen que, que facilitarse mucho más, eh, de manera mucho más amable eh, esa, esa conexión, ¿no?, eh, eh, interna de nuestra ciudad eh, y ahora me refiero a, no a, a, tanto a los vehículos sino como más a, a, al peatón a las personas a la, a, al transporte alternativo de, de, también de, eh, en bici o en, o en patinete como, sea, como se, actualmente se mueven eh, muchísimas personas tenemos que, que intentar que, que sea más fluido que sea eh, más seguro y, y que sea eh, más cómodo ¿no? Y yo creo que ese es el proyecto que tenemos que, que revisar en, en un futuro, o sea, reflexión del proceso de la línea de libertad. Y es, no solamente de ese aprovechamiento que puede tener un momento en su interior, eh, dando, dotándolo de contenidos, sino también de cómo mejoramos, porque al final es una vía que, que no debe de separar, sino que debe de unir, eh, cómo mejoramos el ingreso cómo facilitamos eh, que, que, que, que, que nos sea más fácil eh, a todos El, y, y más cómodo, y más cómodo el, el ir de, de una parte a otra de, de la ciudad. Pues no hay más tiempo para más. Eh, falta un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Hemos hablado de presupuestos, no hemos tenido tiempo para hablar de más. Así que me gustaría terminar preguntándote, Felipe, ¿cómo vas a pasar las Navidades? Pues eh, en mi casa... Con, con mi familia más inmediata y, y sin ver a, a nadie más eh, hemos ya yo lo tenía decidido hace bastante tiempo la verdad o sea, antes de que se insistiera tanto eh, no, eh, no yo había decidido y había anunciado a mi familia tanto a, a, a mis padres como a mis suelos... que no íbamos a, a juntarnos en Navidad creo que lo responsable y más con eh, las personas que queremos es mantener esa distancia estos días ...y celebrarlas en cada uno en su casa... Eh, ...con la mayor alegría, tenemos... Desde eso no ...tenemos internet eh, y, y podemos eh, eh, felicitarnos... ...en los momentos más, más, bueno, pues más felices... ...pero tenemos que mantener esa distancia y la voy a pasar. Uh -huh. Y Eva, ¿cuál es, sería la felicitación en estos momentos... ...para el pueblo del Che Bueno, eh, yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que, que tener en cuenta todas esas personas que lo están pasando mal y por lo tanto pues, actuar de una manera prudente, evitar las aglomeraciones... Porque bueno, hay mucha gente que nosotros pensamos que, que, que no le pasa nada y por juntarnos un día con unos, mañana con otros y pasado con los otros, pues a lo mejor lo que creemos que no, no va a ocurrir nada porque al final muchas veces se nos olvida, pues puede dar lugar a que, a, a que luego tengamos un positivo, todas las el resto de familiares, por lo tanto pues yo haré lo mismo que Felipe, estaremos en casa, intentaremos eh, mantener las distancias y bueno, para conseguir pues, que cuando llegue 2021 pues, podamos empezar ya a ver ese, ese avance, esa prosperidad que estamos deseando todos, a recuperar ese contacto con todas las personas que, nos, que queremos ¿no? y que por, pues, por, por problemas no nos podemos acercar a A ellos. Pues con ello, con esa felicitación, Felipe, terminamos. Usted también felicita al pueblo sí, de Elche, claro. ¿no? claro. Yo, yo solo, bueno, pues felicitar las fiestas a todo el mundo, esperar que, que nos mejore la vida a todos y, sobre todo, eh, pues pedir a, a todas las personas que vivimos eh, en este gran pueblo que, que, que es Elche Que no olvidemos la solidaridad con la gente que nos está pasando mal y que mantengamos la responsabilidad de prudencia, pues como ha dicho Eva. Aunque sea el día de la lotería, no, lo que no queremos es que estos presupuestos que acaban de aprobarse sea una lotería, para unos <risa> sí o para otros no, que con razonamiento y, y de forma adecuada llegue ese dinero a, a donde más se necesita. Que tengan ustedes talento para ejecutarlo, eh, Felipe Sánchez, es mi deseo. Muchas gracias, muchas gracias. Y Eva Crisol, que tengan ustedes también mucha suerte en 2021 para poder fiscalizar la labor del equipo de gobierno desde la oposición. Por supuesto, y como ya sabe el equipo de gobierno, nosotros, el hecho de que hayamos votado en contra de ese presupuesto no significa que no, no, no les vayamos a tender la mano cuando haya proyectos y haya inversiones y... ...y propuestas interesantes para los ilicitanos... ...y además creo que desde el equipo de gobierno... ...saben que nuestra filosofía es esa... ...así que eh, bueno, en lo que podamos ahí estaremos". Un buen mensaje político también, Eva Crisol, gracias por participar. Al igual que Felipe Sánchez, ya hemos pasado de las 10 de la mañana, pasan tres minutos y continuamos aquí en el programa La Glorieta, escuchando las voces de los niños de San Ildefonso, el sorteo extraordinario de Navidad que comenzó minutos, pasados unos minutos de las 9 de la mañana y que ha dado ya dos quintos, han salido ya dos eh, quintos Premios ...de los ocho que tienen que salir... ...dos quintos premios... ...uno de ellos, el primero, el más madrugador... ...pues se ha vendido muy cerquita de Elche... ...en Orihuela... ...y también en un centro comercial de Torrevieja... ...de momento no han salido más premios... solo Pedrea. 101.4 Tele-Elche Radio Marca...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 El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y la llave.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 Es recorden we dat sprochins 10, 24 en 30 december al nit, Nit de Nadal en Nit de Capdijn, nooit zullen zijn de recogida de fem. No de baixar les borses de residus dies. moment de gaudir el Nadal junts, però respectant sempre les mesures de i seguretat per evitar ajuda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 Nosotros seguimos atentos a ese sorteo extraordinario que se está desarrollando desde las 9 y 10 de la mañana aproximadamente del Teatro Real de Madrid. Lo tenemos controlado, estamos pendientes eh, y mientras estamos pendientes de lo que se esté cantando por parte de los niños de San Ildefonso, nosotros vamos a escuchar ahora pues, más música, más música apropiada a estos días de Navidad. Y vamos a escuchar uno de los coros más famosos del mundo, el llamado Tabernáculo Mormón o Tabernáculo de la Manzana del Templo. Es estadounidense y ha ganado varios discos de oro y también platinos. Se fundó en el siglo XIX y es el más prestigioso de Estados Unidos. Lo invitan en muchas de las investiduras de sus presidentes y también ha participado en algún que otro juego olímpico. Vamos a escuchar el Jingle Bells.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 Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana y damos eh, la bienvenida a los eh, telespectadores que desde las 10 de la mañana nos están siguiendo por uh, la señal de Telich. Este programa, La Glorita, comenzó aquí en el 101.4 de Telich en Radio Marca a las 9. Con esa tertulia política en la que hemos abordado los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Elche para 2021, que fueron aprobados ayer en sesión plenaria, la última del año, fueron aprobados con los votos del equipo de gobierno son Mayoría y no necesitaron, por tanto, de los apoyos que no obtuvieron de los grupos de la oposición hemos abordado algunos detalles de esa hoja de ruta del Equipo de Gobierno para 2021, de las actuaciones y, sobre todo, de las inversiones programadas para el próximo año. También estamos muy atentos, desde las 9 de la mañana, a ese sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, un sorteo el más esperado del año, pero este año de pandemia aún lo es más. Se han puesto muchas esperanzas, muchas ilusiones, en, ...en los premios que van a salir... ...porque se reparten más de 3.000 millones de euros... ...Elche, los ilicitanos... ...jugamos más que la media nacional... ...ayer mismo, a última hora... ...las ventas de los décimos... ...se incrementaron en las 27 administraciones de lotería... ...y hoy, ya que ha comenzado... ...ustedes eh, han escuchado las voces... ...están escuchando las voces... ...de los niños de San Alfonso... Ahora hay un receso porque cambian de niños, hay otra ronda más y de momento solo han aparecido dos quintos premios. Aún no tenemos ni el primero, el gordo, ni el segundo, ni el tercero, ni los cuartos, ni tampoco el resto de los ocho quintos premios que eh, pues, eh, tienen que salir. ...de momento nosotros continuamos haciendo el programa La Glorieta... ...cuando pasan 12 minutos de las 10 de la mañana... ...y lo hacemos hablando de un fenómeno astronómico... ...que nos ha hecho mirar más eh, de lo habitual al cielo... ...y sobre todo al atardecer de ayer... ...porque dijeron que no se iba a repetir esa conjunción planetaria... ...que se ha producido entre Saturno y Júpiter... ...para hablar un poco más... ...de lo que algunos ya han llamado... ...la posible estrella de Belén... ...tenemos con nosotros... ...al otro lado del hilo telefónico... ...a uno de los miembros de AstroGEDA... ...la Asociación de Astronomía Ilicitana... ...y también colaborador... ...de Rosa Lucas en su programa Entre Amigos... ...damos la bienvenida a Victoriano Canalis. ...buenos días Victoriano... ...Hola, buenos días... ¿Qué, qué, qué estamos viendo en el firmamento. Eh, ¿Cuándo se puede ver Saturno y Júpiter? Eh, ya ha pasado. Ayer nos decían los astrónomos que teníamos que mirar sobre las siete de la tarde al cielo y hacia el oeste. Vimos dos estrellas que estaban muy juntitas. Pero, pero ¿qué, ¿qué es esto de la estrella de Belén? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, la verdad es que es un poco de todo. A ver, empezamos, empezamos por el principio. Eh, Júpiter y Saturno, los dos planetas, a lo largo de todo el año, eh, pues bueno, cada día eh, se han ido acercando un poquito cada vez más. Hasta que ayer, eh, a las siete y media prácticamente, llegaron a estar lo más juntos posible en todo el año. Era una separación muy mínima, muy pequeñita. Eh, si tuviéramos una moneda de 25 pesetas, esas que tenían en el agujerito, Los dos planetas podían verse a través de ese agujerito, para que veáis la cercanía que tenían los dos planetas. Y bueno, pues Pero, esto fue un. Pero podía verse desde cualquier lugar del planeta? Sí, perfectamente, desde cualquier lugar del planeta. De hecho, eh, yo como coordinador nacional de Astrónomos Sin Fronteras, eh, unido con otras entidades a nivel nacional e internacional, estuvimos transmitiendo eh, imágenes de, la, de, este, de este evento a través de nuestra página web y que hemos tenido un alcance masivo. Unas 10.000 personas han estado observando la conjunción planetaria a través de, de Internet. De hecho, ahora mismo, si visitamos la página, eh, bueno, la mía personal, que es donde he estado eh, poco a poco añadiendo enlaces en miramosalcielo.com, Hay, eh, hay dos enlaces que ponen eh, para el día 22, que ahora mismo estoy viendo la conjunción planetaria mmm, eh, igual que ayer, pero bueno, los planetas un poquito ya más separados, por ejemplo. O sea que hoy, si miramos al firmamento, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Es? También a las siete y media. Y hay que mirar hacia el oeste, donde se pone el sol, al atardecer. Bueno, Bueno, hacia el suroeste concretamente. Lo que vamos a ver, a ver, ayer por la tarde tenían la máxima cercanía y ahora, pues poquito a poquito, cada día van a ir alejándose poco a poco. Eso no significa que, ay, ah, bueno, pues ya ayer fue la conjunción y ya no se ve más. Pues se van a ver durante este par de días aproximadamente. ...que cuanto más cerca están... ...lo que pasa que ya pues a partir de mañana... ...prácticamente ya guardarán una distancia... ...pues, eh, pues prudencial uh -huh. como para ya estar separado... ...de lo que es la... ...lo que se ha llamado la gran conjunción. Claro, dos planetas juntos forman una estrella brillante... ...y más grande de lo habitual... ...por eso se le llama... ...y además en estos días de Navidad... ...por eso se le llama la estrella de Belén... ...a este fenómeno astronómico que dicen... ¿Que no se va a volver a repetir al menos hasta 700 o 800 años? No, no, que va, que va. Eh, a ver, eh, este fenómeno, este, este evento se produce cada 20 años aproximadamente. Lo que pasa es que no siempre se dan con las mismas características. Para que se den las mismas características hay que recalcular mucho y entonces nos damos cuenta que una conjunción planetaria como la que hemos estado viendo durante estos días no se va a volver a repetir hasta marzo del 2080. Una muy semejante la tuvimos en julio de 1623, pero el problema de ese, de ese año es que Júpiter y Saturno estaban muy cerca del Sol y entonces no se podía observar, por lo que aún tenemos que irnos al año 1228, creo recordar, o 1226, que es cuando fue la última vez que se vio una conjunción planetaria como esta, eh, pero de noche, es decir, que se podía observar, lo que pasa es que en aquella época no existían ni prismáticos ni telescopios, obviamente, entonces no se podía observar. Ah, vale, vale. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cúmulo de circunstancias se han dado para observar esta conjunción planetaria de, de esa forma tan nítida como la que estamos disfrutando durante estos días? Bueno, se ha dado la. Eh, bueno, las características son que, a ver, eh, Júpiter tiene una órbita, Saturno tiene otra órbita, pero no coinciden los planetas eh, siempre. Porque Júpiter, por ejemplo, da cinco vueltas alrededor del Sol, mientras que Saturno lo hace en dos. Entonces, claro, tiene que coincidir que los dos planetas estén alineados y a la misma vez alineados con la Tierra para que se pueda observar. Por eso, esas rarezas que, eh, que solemos decir, y a la misma vez, si están alineados y se pueden ver, que, que, que a ver, no sé cómo decirlo, que estén como casi en el mismo plano eh, para poder observarse, que es la característica que se ha dado en esta ocasión y que no vamos a tener la ocasión de volver a verlo hasta el año 2080. ¿Y ustedes los astrónomos eh, la, eh, están de acuerdo con el nombre que recibe la estrella de Belén? <risa> esa, es, esa es la gran pregunta. Eh, ¿Qué fue la estrella de Belén y si esto es la estrella de Belén o qué se sabe de la estrella de Belén? A ver, mmm, se desconoce que existiera una estrella de Belén. Eh, se desconoce que esta conjunción fuera la estrella de Belén. Eh, lo digo porque, a ver, si nosotros nos vamos a los textos bíblicos, vemos que eh, solo eh, San Mateo habla de la estrella de Belén. Y además también Lucas es el único que, tam eh, que también habla de la, de la natividad del Señor. Pero es que en ninguna parte más de la Biblia se habla ni de la, Navidad, perdón, ni de la natividad ni de la estrella de Belén. ...por lo que se queda en el aire... ...no se sabe exactamente si ocurrió un, eh, un fenómeno eh, cuando nació Jesús... ...que además este fenómeno fue el que causó eh, llamar la atención a los magos... ...para que fueran allí a adorarlo... ...pero es que tampoco se sabe si eh, esa persona que nació realmente fue Jesús... ...o fue otra persona... ...falta muchísima historia que revisar... ...falta mm, eh, muchos textos bíblicos que se suprimieron... Y que, y que llega a la confusión. O sea, hay claro. eventos astronómicos que pueden coincidir en la época de Jesús, como, es esta triple, como fue una triple conjunción de Júpiter y Saturno, como ha podido ser también una nova en el año 5 a.C., como ha podido ser otra serie de conjunciones planetarias en el año 6 a.C., pero lo que sí que sabemos es que está relacionado con algún acontecimiento astronómico. Astronómico porque sí que sabemos, por ejemplo, que en el año 4 a.C. Herodes eh, murió después de un, de un eclipse y coincide exactamente con el eclipse del año eh, 4 a.C. Sabemos, por ejemplo, también que el año 0 no se estableció hasta 200 años después. Y también sabemos que Herodes mandó matar a, a los niños eh, menores de 2 años. Entonces ya estamos jugando con un error de entre 6 y 8 años antes de que naciera Jesús. Entonces ahora hay que determinar qué fenómenos astronómicos hubieran allí. Y se sabe eh, por los textos, por las eh, observaciones, investigaciones, que en el año 7 a.C. hubo un fenómeno que es conocido como la triple conjunción de Júpiter y Saturno. En 1999 se descubrió en una localidad de, de Irak que se llama Shipad, unas estructuras babilónicas en las que habla de esta triple conjunción. O sea que más o menos nos estamos acercando a la fecha. Eh, ¿Y por qué nos queremos acercar a la fecha? Eh, exactamente para saber qué fenómeno astronómico hubo en aquella época para que le llamara la atención a los magos, para que fueran a adorar a una persona, eh, no, no digamos Jesús porque no se sabe si fue para ir a Jesús o no, porque cualquier fenómeno astronómico en aquella época, eh, sobre todo en cultura persa o hebrea o, o judía, eh, todo se relacionaba con algún evento astronómico. Y si no se estaba relacionado con algún evento astronómico, buscaban uno para establecer la fecha, por lo que hay muchísimos errores. Entonces, no se sabe exactamente cuándo nació Jesús. Tenemos que eh, datarnos por, por acontecimientos astronómicos y... ...ahí relacionarlo con, la, con el nacimiento de Jesús... Pues ...como comprobarás, aquí hay un montón de errores... ...por todos los lados, más históricos que astronómicos... ...porque los astronómicos siempre están ahí... ...pero los históricos es donde más eh, meteduras de pata serán. Pues me parece apasionante el trabajo que tenéis por delante... ...el de reescribir la historia del Mesías... ...a través de las estrellas, fascinante... Victoriano. <risa> para victoriano. Para que vea que el cielo habla mucho. Y también eh, lo que es la cultura china tenía la costumbre de, de dibujar en, su, eh, en rocas o en escrituras todos los movimientos que se veían en, la, en el cielo. Y, por ejemplo, no existe ningún registro eh, chino donde haya una estrella espectacular que llame la atención. Por lo que no eh, eso nos dice más todavía sobre la estrella de Belén de uh -huh. que no fue algo extraordinario, sí fue, eh, sino que fue algo normal que llamó la atención a los magos, y digo magos, no reyes, porque los reyes es algo que se ha establecido, eh, es un nombre moderno, reyes magos. En eh, la, Biblia, la Biblia no se habla de reyes magos, se hablan de magos. Uh -huh. Bueno, pero tenemos ya a los Reyes Magos desde hace mucho tiempo y están a punto de venir a Elche el 29 bueno. de diciembre, adelantar su llegada, Victoriano, cargado <risa> de regalos y los tendremos aquí con o sin estrellas. Eh, muchísimas gracias, Victoriano Canales, por explicarnos lo que estamos viviendo en estos días previos a la Navidad. Algo muy bonito. Tendremos que mirar también esta tarde y supongo hasta cuándo, hasta el día de Nochebuena. Bueno, eh, este... todo, todo, todo el tiempo que, que quieran los oyentes, uh -huh. eh, simplemente o bien a simple vista van a poder ver Júpiter y Saturno como van a ir alejándose poquito a poquito con unos prismáticos o con, unos simples, eh, te, con un simple telescopio pequeño, también vamos a poder observar cómo Júpiter y Saturno se van a ir alejando uno del otro. Pues muchísimas gracias, Victoriano. Volvemos a escucharte y... en otra ocasión. Gracias a vosotros. Y feliz Navidad. Gracias, igualmente.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 M2D, Constru Depot Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Caracter, Box Mecánica Reyes, AESEC, Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, Mercaria, Mercad Central de Elche, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A Plus, Paquito Rentacar, Talleres JJ Linero, Materiales Cano. Recuerda este martes desde las 5 de la tarde Elche Osasuna con marcador. Dit we tegen de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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Queda un minuto para llegar a las diez y media de la mañana y nosotros continuamos muy atentos a ese sorteo extraordinario de Navidad que se está celebrando. ...en Madrid y en el que ya hemos eh, conocido dos quintos premios... ...uno de ellos se ha vendido muy cerquita de Elche, en Orihuela... ...y también en Torrevieja... ...estamos hablando de los dos únicos premios... ...que han salido hasta el momento, el, el 86.986... ...el vendido en Orihuela y Torrevieja y el 37.023... ...dotados eh, o premiados con 6.000 euros al décimo... ...y en la recta final del programa La Glorieta... ...con la voz de, los, de las niñas de San Ildefonso de fondo... ...vamos a continuar con la última de las entrevistas programadas para hoy... ...vamos a hablar con la ambientóloga del Riegos de Levante... ...Carolina García, a la que damos la bienvenida... ...Carolina, buenos días... Hola, buenos días... Carolina, supongo que no tendrás mucho tiempo de seguir el sorteo extraordinario, estarás trabajando y, sobre todo, eh, porque eh, tus competencias en el Parque Natural de Londo, ¿cuáles son? Bueno, pues eh, yo soy responsable de la, de la gestión eh, hídrica eh, que tenemos eh, conjuntamente con el, con consellería. Nosotros tenemos un convenio para establecer cuáles eh, han de ser eh, las alturas de los embalses, eh, Procurar que no haya eh, desniveles bruscos para permitir que sean compatibles tanto el uso de, del regadío, el uso tradicional que tienen los embalses de riego de levante, con la conservación de las especies que están sobre todo más amenazadas como son la cerceta pardilla y la malvasía blanca. Pues precisamente la, el motivo de esta entrevista es responder a las críticas de, los, de un colectivo ecologista, en concreto la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, que reclaman a la Consellería un mayor control de una de las especies invasoras eh, que están degradando el ecosistema acuático y que están perjudicando la nidificación de especies protegidas como la malvasía cabeciblanca. Carolina, eh, ellos eh, a, alegaban... Que, sí. que les sorprende que las charcas de titularidad pública siempre se, de, se desequen de forma frecuente, pero en cambio los embalses de Poniente y de Levante de la comunidad de Regantes no lo haga para acabar con la carpa. Eh, ¿Cuál Bien. es el control ustedes que realizan precisamente de esta especie invasora? Bueno, pues en primer lugar poner en contexto esta afirmación. Eh, cualquier persona que vaya a la meroteca puede comprobar ...que desde 2017 hasta ahora... ...se han hecho tres, eh, tres vaciados terapéuticos... ...como nosotros llamamos a, a ese desecado... Eh, ...de manera, eh, digamos... Eh, ...bueno, pues eh, en estos, estos últimos años... ...se ha realizado en 2017 y 2018 el Levante... ...y en Poniente, perdón... ...y en 2019 se realizó en, en Levante... ...con lo cual... Si miramos de Dimeroteca, que esto lo recogen todos los periódicos, no es cierto que no se hayan vaciado los embalses de titularidad privada de, que pertenecen a la comunidad de Riegos de Levante. Eso por un lado. Y luego, respecto al tipo de gestión que se está realizando para controlar la carpa, lo que nos dice eh, la legislación, a través de una orden de control que salió publicada el año pasado... Es que lo que ha de hacerse es una pesca sostenible y en eso es lo, eso es lo que estamos trabajando. Vale, um, entonces, si ustedes han vaciado levante y poniente los embalses eh, tres veces en, en menos de, de cuatro, en menos años, cuatro años, sí. eh, ¿qué se ha conseguido? ¿Se ha podido suprimir la carpa o sigue la carpa todavía enturbiando? Porque eh, antes que nada, mmm, ¿por qué hay que atajar, hay que suprimir la carpa en el hondo? Bueno, suprimir la carpa en el hondo, como en otros muchos humedales, no solamente a nivel estatal, sino a nivel mundial, es prácticamente una utopía. La carpa es una especie que lleva en España muchísimo tiempo, pero se declara exótica invasora por el tipo de comportamiento tan invasivo que tiene, sobre todo por la reproducción. Es una especie que se reproduce de manera exponencial y probablemente en estos últimos años, puesto que la temperatura cada vez es más alta... Eh, estamos estudiando cuáles pueden ser estas, estos efectos que pueda tener en la reproducción de la carpa. Es posible que se esté, digamos, eh, favoreciendo la reproducción de la carpa debido al aumento de las, de las temperaturas. Eh, de todas formas, volviendo a la idea, es una utopía, no vamos a poder eliminar la carpa, lo que tenemos que hacer es controlar su población e intentar disminuirla. ¿Y es importante el desecado de los embalses para controlar o es más importante esa pesca sostenible? Bueno, ambas son buenas medidas. Lo único que queremos puntualizar aquí es que estamos eh, comparando masas de agua que son muy diferentes. La Consellería deseca charcas y nosotros estamos hablando de embalses. Las charcas, por ejemplo, eh, no sé, por poner un ejemplo de medida, eh, la charca que hay al lado del Centro de Interpretación, son 7,5 hectáreas. el embalse de Poniente son 650 hectáreas. La capacidad de almacenaje que tenemos en Poniente son unos, unos 10 hectómetros cúbicos. Con lo cual, pretender gestionar dos masas de agua tan diferentes de la misma forma también es un poco complicado. Uh -huh. y, y sobre todo costoso. Evidentemente, el coste sería no solamente económico, sino también ambiental. Sí, cuando se desecan los embalses, ¿qué, ¿qué coste ambiental puede conllevar? Bueno, estamos favoreciendo, por un lado, si se hace de manera, digamos, programada, como si sí que se reclama desde ASA, pues no sé, cada cuatro o cinco años podría ser un beneficio para el ecosistema, pero si vamos a gestionar un humedal, teniéndolo seco todos los años pues vamos a probablemente a estar afectando negativamente a otro tipo de especies, no solamente de fauna, sino de flora. Concretamente, ¿la carpa qué hace para que la malvasía cabeciblanca haya descendido tanto su, su reproducción en el hondo? Bueno, conviene aclarar que la malvasía a nivel nacional está muy amenazada y que no es únicamente la carpa el motivo de esto, o sea, hay más factores. Por otro lado, la carpa lo que hace es degradar el ecosistema de una manera... Eh, digamos muy severa lo que hace es eh, remover los fangos uh -huh. para poder alimentarse con lo cual destruye mmm, casi por completo la vegetación acuática de la que se alimenta la malvasía y además lo que hace es al mismo tiempo enturbiar el agua con lo cual eh, reduce la posibilidad de que esa vegetación acuática pueda recuperarse uh -huh. y, y, y solo eh, tenéis... Eh, has comentado que hay varias eh, especies en peligro de extinción... ...como la cerceta pardilla... ...¿también afecta ese enturbiado del agua a, a las aves... ...como la cerceta pardilla, para buscar alimentos? Sí, también, la cerceta pardilla también se vería afectada por esto... ...las especies que más se ven favorecidas por la presencia de carpa... ...son aquellas especies eh, que se alimentan de peces... ...especies piscívoras, como por ejemplo las garzas o los cormoranes, o por ejemplo la presencia de nutria, que también está ligada a la abundancia de la carpa. En estos momentos, al margen del problema de la carpa, en el que eh, están ustedes invirtiendo trabajo y recursos para poder mantener la raya, dicen que es una utopía suprimirla, eh, al margen de, de la carpa, en estos momentos, de ese problema, eh, ¿cuál es la riqueza del Parque Natural del Hondo? ¿Cómo se encuentra? Eh, ¿2020 bueno, ha sido un buen año para el Parque Natural de Londo? En datos de nidificación eh, ha sido un año, a lo mejor no de los mejores, pero no ha sido eh, el peor año. Se ha mantenido más o menos en, las en la tendencia de los últimos cinco años. Y luego en este momento en invierno estamos teniendo una buena población de eh, aves rapaces, como suele siendo habitual en esta época del año. Y también están llegando ya algunas especies de invernantes. Es cierto. ...que no hay tanta cantidad de anátidas como antiguamente... ...porque es verdad que este cambio en las temperaturas... ...este cambio climático que estamos experimentando... ...hace que cada vez la llegada de estas anátidas... ...se vaya retrasando más... ...entonces encontramos las mayores concentraciones de anátidas... ...pues ya en enero, febrero. ¿El cambio climático está afectando entonces... Eh, ...un poco a, a ese, al tiempo de las aves migratorias?... ...en el parque, sí, es, ¿Es, ¿es el bien. único efecto que ustedes están eh, comprobando o hay más? ¿Hay, hay más sí. consecuencias del cambio climático en el parque natural del hondo? Bueno, pues una, una consecuencia puede ser eh, la llegada de, de aves, las migraciones... Eh, ...digamos los tiempos de las migraciones que cambian... ...este efecto que comentábamos en, en los cambios de, de, la, de la reproducción de la carpa... ...es decir probablemente an, antes se reproducía una o dos veces... ...ahora estamos viendo que la fresa... ...que es este periodo de reproducción que tiene la carpa... ...se produce desde febrero hasta prácticamente agosto... ...es decir es mucho más amplio... ...en febrero ya tenemos temperaturas muy, muy altas... ...y esto antes no se daba... Eh, y bueno, pues estas son las consecuencias que de momento estamos notando en lo que es en la, uh -huh. en la fauna. También hay consecuencias en la flora que estamos estudiando. Pues muchísimas gracias Carolina García por hablarnos eh, precisamente de cómo se encuentra el Parque Natural del Hondo y sobre todo de cuál es el trabajo que realizan ustedes desde Rigos de Levante para eh, controlar esta especie invasora y proteger así las especies que están en peligro de extinción. Pues muchas gracias por contar con nosotros para contarlo. 101.4 Tele Radio Marca. ¿Te gustaría tener un Volvo?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 Los cinco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 Abierto sábados tarde. 65.411.000 euros. 94.564.000 euros. 73.080.000 euros. 17.600.000 euros. 4653 Pues ha salido mil otro mil quinto euros. premio, acaba de salir el 19371. Nosotros seguimos muy de cerca este sorteo extraordinario de Navidad 69, que 300, comenzó 71, minutos después de las 9 de la mañana. 19371 60.000 euros. 19371 60 Este año se retrasan se retrasan los premios porque llevamos ya hora y media pasadas, son las 10 y 43 minutos de sorteo y no ha salido ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni, ni el, los cuartos. Solo han salido tres de los ocho quintos premios. El primero fue el 86.986, el segundo el 37.023 y ahora acaba de salir el 19.336. 71 y nosotros estamos esperando a ver cómo de repartido pues está este último premio los quintos premios ya saben ustedes que están dotados con 6.000 euros al décimo ese es el premio que recibirán aquellos que tengan el número correspondiente al quinto premio son tres de los ocho quintos premios que han salido en el sorteo extraordinario de navidad Y nosotros aquí, es el momento de iniciar la ronda de noticias con nuestra compañera Marga García, quien con el móvil en la mano, pues se encuentra, supongo que siguiendo este, este sorteo extraordinario, porque creo que acaba de salir también ahora otro premio, sepamos si es de los primeros, de los importantes o sigue siendo un quinto premio. ¿Has visto, Marga? Buenos días. Primero, buenos días. Buenos bueno, días. Espera, buenos días. Muy Ahora. buenos días, Ros. Pues sí, siguiendo desde las 9 de la mañana este sorteo extraordinario de Navidad. Un sorteo, bueno, atípico, como viene siendo todo este año 2020. Y un sorteo que además ha empezado con retraso, hasta las 9 y 18 no ha empezado ese sorteo. Y en nada, en apenas unos minutos hemos tenido dos quintos premios. Y luego, pues nada, ha tardado más de una hora en ese tercer premio. Que sí. es de nuevo otro quinto premio. Uf, sí, quinto mira, premio. 700, el 49.760 ya es el cuarto, quinto premio que uh -huh. sale con 6.000 euros. Solo han salido cuatro, cuatro de los ocho, la mitad de los, de quintos, los quintos premios. Dotados con esos 6.000 euros por décimo. El 49.760 acaba de salir justo cuando Marga se Estaba, sentaba. Tendría que haber bajado <ríe> antes. No, saldrán más. Sí, es, sí. No es normal ¿eh? que sean las 10 y 46 minutos y todavía no hayan salido sí. los premios importantes. Ha empezado el sorteo con muchas ganas, con esos mm. dos muy rápido, y luego, pues nada, hemos tardado bastante. Mm. Pero bueno, como tú has dicho, llevamos ya esos cuatro quintos premios: el 86.986, el 37.023, el 19.371 y luego ¿Y el este último, sesenta. Ahí lo tenemos, un quinto premio. Eh, Marga, eh, de todos esos quintos premios, me han dicho que el, el más cercano ha sido el primero que se ha vendido en un centro comercial de Carrefour, en Torrevieja. Y también y en, en... Novelda, también en Novelda se ha vendido ah, ese premio. Orihuela, así, que, así que de momento, bueno, la suerte no ha llegado a Elche, pero bueno, por lo menos en la provincia de Alicante sí que de momento está repartiendo un poquito de suerte. Seguro que ha caído en mucha gente que de verdad... Lo necesita. Hombre, 6.000 euros no está nada no, mal. No está nada mal. Un pellizquito que, <risa> no vamos, cualquiera cogería sin dudarlo. Bueno, yo ya me conformo con que me devuelvan lo jugado, los 20 euros. Los 20 euros. Y ya una pedrea, pues tampoco estaría nada oh, mal. Con bien. esos 100 euros. Al décimo. Bueno, pero todavía podemos soñar, todavía muchos de los Toda, sí. telespectadores y de los oyentes pueden soñar con el gordo, con el segundo premio, que no está nada mal. Sí, todavía quedan cuatro quintos premios y luego todos los premios importantes. Así que todavía queda mucho sorteo por delante. Hay que seguir confiando en esa suerte. Pues ya lo tenemos ahí. La mitad de los quintos premios ya han salido y el resto de premios todavía sin salir. ...en blanco, y vamos con otras cifras... ...que no me gusta dar, pero que tenemos que dar... ...hoy es martes y se actualizan los datos del COVID... ...eso es, eh, bueno pues según esos datos actualizados... Eh, a hoy martes desde el viernes se han notificado 264 nuevos contagios Y lo peor es que hay que sumar un fallecido más en el, municipio, en el municipio Por lo que ya son 47 las personas que han perdido la vida desde el pasado mes de marzo En total desde el inicio de la pandemia en, aquí en Elche ha habido 6.195 positivos de ellos, 707 se han contagiado en las últimas dos semanas, por lo que la incidencia actualmente ya supera los 304. Así que una noticia muy negativa. Vamos a hablar del sorteo extraordinario de Navidad. Eh, ya, yo hecho... ya he dado la pincelada de los datos sí. y volvemos a ver. No son a... buenos, no. no son buenos. Hay que volver otra vez a incidir que las medidas restrictivas que comenzaron ayer mismo son necesarias porque se han disparado eh, los contagios, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Uh -huh. Estamos por encima de la media nacional y somos, eh, ya aparecemos como de las primeras eh, comunidades sí. con mayor, mayor incidencia. Intento. Sí, recordar esas medidas, por supuesto, desde ayer ese toque de queda a las 11 de la noche, menos el día de Nochebuena y el día de Nochevieja, que será a las 12, por supuesto, esas reuniones un máximo de 6 personas. Y no de 10. ¿Cómo? Sí, no no de 10 como en un principio estaba previsto. Y cierre perimetral al, eh, cerrado, ni, uh -huh. ni allegados ni familiares, sin residencia habitual, uh -huh. pueden entrar o salir sin causa justificada. Y después también, eh, ya ayer a las 3, España uh -huh. cerró eh, el tráfico aéreo es. para eh, uh -huh. todos los vuelos procedentes del Reino Unido. Uh -huh. Solo podrán regresar si es que encuentran vuelo <ríe> si es que... los sí. españoles ilícitanos que están trabajando viviendo uh -huh. en Reino Unido el Reino. para pasar las vacaciones uh -huh. aquí en el Chit o en la Comunidad Valenciana. Marga, eh, tenemos mucho trabajo hoy, ¿eh? martes 22 de diciembre, no solo el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, que tengo unas ganas desenfadadas ya, bueno, inmensas, de que eh, podamos desatar la alegría en esta ciudad, Y poder reflejarlo. Pero eso sí, con las mascarillas. Por supuesto. Mascarillas y el distanciamiento social, aunque tengamos que celebrar que nos ha tocado algo en la lotería. Yo he aprendido una cosa y es que los ojos hablan por sí mismos. Ya cuando veo a una persona sé cuando está sonriendo. Es verdad. Los ojos te lo sí, dicen. Sí. Así que es alegría con los ojos. Con los ojos eh, vamos a transmitir la alegría de los premios. ...en el sorteo de El Gordo de Navidad. Pero bueno, en este día 22, no, por supuesto, la lotería lo centra todo... ...pero no solo eh, tenemos bueno, este acto tan importante... ...como previsiones eh, también en el Ayuntamiento. El Edil de Limpieza Héctor X informa sobre la recogida de basura... ...durante las fiestas navideñas. También se presenta la programación de fiestas en pedanías... ...también las actividades organizadas por pobladores... ...y se firma un convenio entre el Ayuntamiento y diversas organizaciones agrarias. Además, también la UMH eh, presenta un prototipo robótico para la detección del coronavirus. Se presenta esta mañana, así que bueno. Um, ah, interesante. Eh... Una iniciativa muy interesante. Se presenta en un ratito en el campus de la UMH. Pues allí, allí estaremos. Muchas gracias y lo contaremos todo a la una. Por a supuesto, la una del mediodía. a la una toda esta información. Supongo que el gordo ya habrá salido a la una del mediodía. No lo sabemos porque a veces bueno, es muy tardío y, y se uh -huh. hace la una y media a las dos para que salga. Y más después de este año que ha empezado con un poquito de retraso. Pues pero es, bueno. es una lástima no poder estar es, yo aquí en directo para contarlo, <risa> pero estará Daniel González. Sí, esperemos que después? antes de la una ya han salido todos esos premios y lo contaremos todo... Eh, aquí con nuestro compañero Salva, Salvador Campello, también por supuesto en la web toda la información actualizada, tanto del sorteo como también de esa actualización de los datos del COVID y a las nueve y media en el Telenit todas las imágenes de esta jornada muy intensa. Pues aquí en La Glorita solamente hemos podido dar de momento y quedan nueve minutos para terminar, cuatro quintos premios, no ha habido más para contar. Marga, muchísimas gracias, buen Hasta trabajo. Hasta luego, Ros. A Marga García la volveremos a ver y a escuchar a la una del mediodía en nuestro espacio informativo. Y ahora continuamos la ronda de noticias para acabar la glorieta con Paco Gómez. Hola, buenos días. Partido trascendental el que va a disputar esta tarde el Elche Club de Fútbol frente al colista Osasuna de Pamplona a las cinco y media en el Martínez Valero. No se trata de una final, de un último partido de liga, pero se le parece. Los puntos son trascendentales para un Elche Club de Fútbol que viene de siete jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas. En una racha muy parecida e incluso peor, la de Osasuna, eh, que es el colista de la categoría a tres puntos de un equipo ilicitano. ...que aunque está en puestos de salvación... ...tiene los mismos puntos que el Valladolid... ...que es el que abre la zona de descenso... ...por tanto, fundamental... ...conseguir una victoria... ...en el día de hoy... ...en un partido en el que no podrá sentarse... ...Jorge Almirón... ...ayer dio positivo... ...igual que el dueño Cristian Bragarnik ...ambos se hicieron el segundo test PCR... ...pero todavía están esperando las pruebas... ...será su segundo técnico Jesús Muñoz... ...el que se siente en el banquillo... ...ya lo hizo en el partido inaugural frente a la Real Sociedad, cuando entonces los papeles del técnico argentino todavía no estaban validados por la gira panel de la UEFA un encuentro donde podría haber novedades en el once titular con la vuelta de eh, Peremilla en la punta de ataque haciendo pareja junto a Lucas Boriel, máximo goleador del Elche Club de Fútbol, también en defensa el técnico hizo debutar al canterano John, pero todo parece indicar que Josema será el que juegue de central y Sánchez Miño en el lateral izquierdo, a menos que se haya recuperado Diego González, él además de Guido Carrillo o Nuque en Fulú que fueron bajas en el partido contra el Atlético de Madrid podrían meter si no todos si alguno la cabeza en la convocatoria el partido es a las cinco y media, desde las 5 lo contamos en la sintonía de marcador en el 101.4 aquí en Teleelch. Radio marca un partido trascendente para el conjunto ilicitano hasta luego Hasta luego, Paco. Desde luego que es un partido importante contra el colista, contra las Os Osasuna. Hay que ganar para salir de esos puestos de descenso en el que ya nos encontramos el equipo franjiverde. Nosotros ahora continuamos con la ronda de noticias para cerrarla. Lo hacemos con la información meteorológica, con Vicente Bordonado. El tiempo. En Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delge. Muy buen día, los modelos numéricos nos confirman que a partir del día de Navidad Cambio de tiempo a la vista. De momento continúa la estabilidad atmosférica y de hecho durante esta noche hemos tenido cielos despejados, ausencia de viento, noche fría en el sur del Cándales con temperaturas mínimas que han rondado los 5 grados. Aquí en la ciudad han bajado hasta los 10-11 grados. Por delante una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento en calma de componente noroeste por la mañana. A medida que avance la tarde se activará el viento en calma puntualmente flojo de sureste. Alcanzaremos hoy temperaturas similares las de ayer máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 19-20 grados aquí en la ciudad en torno a los 18-19 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de noroeste, temperaturas en ligero ascenso máximas que van a rondar los 19-20 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11-12 grados. El jueves más de lo mismo. A partir del viernes comenzará a retirarse la masa de aire tropical marítimo que nos está acompañando durante estos días. Ya notaremos el descenso de las temperaturas máximas en torno a los 16 grados mínimas que van a rondar para el día de Navidad los 9 grados. A cambio tendremos paso de abundante nubosidad y como mucho se podría escapar alguna gota. Y para el primer Fin de semana del invierno, la masa de aire polar marítimo nos va a dejar temperaturas invernales máximas en torno a los 12-13 grados. ¡Hasta luego! Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues nosotros nos tenemos que ir. No hemos podido dar ni el gordo, ni el segundo, ni el tercero, ni los cuartos premios. Solo hemos podido informar de cuatro quintos premios, de los ocho que tienen que salir. Cuatro quintos premios que han salido hasta el momento. El primero fue... ...pues eh, segundos después de iniciarse el sorteo... A, ...a las 9 y 19 de la mañana... ...el 86.986... ...el muy repartido y el que ha caído más cerca de Elche... ...en Torreviaja y en Orihuela y Novelda... ...luego el 37.023... ...después el 19.371 hace unos minutos... ...y el 49.760... ...ha sido el último en salir... ...y como ustedes están escuchando... ...el sorteo continúa... ...y nosotros ahora dejamos el relevo... ...de la información de este sorteo extraordinario... ...a nuestro compañero Daniel González... ...para que en su programa Entre Amigos... ...pueda informarnos de cómo van avanzando... ...con el bombo... ...los números... Y los premios, aún queda mucho, mucho por salir, mucho por contar. Y esperemos y deseamos que se desate la alegría, porque lo necesitamos en Elche y en muchas ciudades españolas. Nosotros les deseamos mucha suerte y a la una lo contaremos todo, de forma más resumida. Se lo acercaremos en nuestros servicios informativos. Ahora les dejamos con Daniel González y con el programa Entre Amigos.